Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. ¿Acaso el hombre no pasó por un período de tiempo durante el cual no era prácticamente nada y ni siquiera era mencionado? Realmente, creamos al hombre descendiente de Adán, de una pequeña mezcla de secreciones procedentes del hombre y de la mujer que se ha convertido en el hombre para ponerlo a prueba y le concedimos el oído y la vista y le mostramos el camino de la verdad para que fuera agradecido si la aceptaba o desagradecido si la negaba en verdad hemos preparado para quienes rechazan la verdad cadenas argollas y un fuego abrasador Los creyentes piadosos beberán de una copa que contendrá un vino no embriagador, mezclado con un agua refrescante de agradable fragancia y delicioso sabor, procedente de un manantial del que beben directamente los ciervos allegados a Alá, y cuyas aguas hacen brotar desde donde desean. Dichos creyentes son quienes cumplen sus promesas y votos de obediencia a Alá y temen un día el día de la resurrección cuyo mal se extenderá salvo sobre aquellos de quienes ha elacia apiade dan comida al pobre al huérfano y al cautivo a pesar de desearla para ellos mismos y dicen os alimentamos porque deseamos la complacencia de Allah No queremos de ustedes compensación ni agradecimiento alguno. Realmente, tememos de parte de nuestro Señor un día terrible que hará mudar de semblante. Y Allah los protegerá del mal de ese día y les dará luz en sus rostros y felicidad. Y los recompensará por haber sido pacientes, con jardines del paraíso y vestimentas de seda estarán reclinados sobre divanes y no sentirán ni calor ni frío excesivo los árboles los cubrirán de cerca con su sombra y sus frutos penderán y estarán a su alcance circularán entre ellos vasijas de plata y copas cristalinas también de plata que contendrán la medida justa de bebida para aplacar la sed y les servirán copas de un vino no embriagador mezclado con jengibre que brotará de un manantial llamado salsábil que no dejará de manar y circularán entre ellos sirvientes eternamente jóvenes si los vieras pensarías que son perlas esparcidas y si miraras en el paraíso solo verías delicias y un gran reino quienes habiten en el paraíso vestirán prendas de verde satén y brocado y se adornarán con brazaletes de plata y su señor les dará de beber una bebida pura y se les dirá al entrar en el paraíso esta es su recompensa su esfuerzo ha sido aceptado realmente te hemos revelado el corán por etapas Oh, Muhammad, sé paciente con lo que te ordene tu Señor, y no obedezcas a ningún pecador o incrédulo que rechaza la verdad. Y glorifica el nombre de tu Señor en tu salat, por la mañana y por la tarde. Y por la noche, póstrate ante Él, y glorifícalo durante gran parte de ella. Esos que rechazan la verdad, aman esta vida pasajera y no se leen y descuidan un duro día que ha de llegar el día de la resurrección nosotros los creamos y los dotamos de una complexión fuerte pero si quisiéramos podríamos sustituirlos por otros esta sura es realmente una advertencia para quien quiera escucharla tome el camino que lo lleve hacia su señor pero no podrán a menos que Aola quiera en verdad él es el omnisciente y sabio y sabe quién merece ser guiado admite a quien quiere en su misericordia y ha preparado para los injustos que niegan la verdad un castigo doloroso